Omar h e b r e e r s abogado, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Juan Pablo? Bien, te consultamos en tu rol de querellante en la causa que investiga los apremios ilegales, los vejámenes, la violencia institucional que sufrió Francisco Vivandelli y sobre la que ha habido novedades en las últimas horas también. Contanos, ¿en qué estado está la causa? Bueno, el día miércoles eh, pasado eh, se le tomó por el sistema de cámara Gessel. Una declaración testimonial a, a la víctima, digamos, a Francisco Vivandelli, quien, quien pudo relatar、eh, con la intervención de una psicóloga、eh, todo lo que pasó ese día 28 de febrero, que comenzó a la mañana temprano, entre las 5 y las 6 de la mañana,、eh, momento en que es retirado por entre 5 y 6 policías de la, de la celda en la que estaba alojado. lo llevan al patio, lo, lo obligan a desnudarse completamente, le ponen las esposas con las manos hacia atrás, lo tiran al piso boca abajo, desnudo, y le empiezan a pegar en el piso entre los cinco o seis policías que había en ese momento, patadas, trompadas, palmadas y demás, buscando especialmente la cabeza. Y, pero bueno, igual le pegan en todo el cuerpo y luego de unos minutos de, de esta golpiza, lo traen un balde con agua fría, lo mojan íntegramente y lo dejan mojado y golpeado en el piso a la intemperie durante un rato que no, él no puede precisar. Y bueno, luego lo obligan a vestirse y lo reingresan al pabellón. Siempre con la amenaza, digamos, de, de que lo iban a matar, que le iban a cortar un huevo, que lo iban a colgar en la celda para que apareciera ahorcado,、eh, y que le iban a dar, si llegaba a decir lo que le habían hecho, que le iban a dar otra paliza igual o peor.、Eh, cuando lo reingresan a la, a la celda,、eh, Francisco estaba muy atemorizado y, corta un pedazo de un envase de hierba que tenía ahí en, el, en la celda y en ese papel escribe que si aparecía ahorcado no era por voluntad de él, sino que habían sido l o s policías. Y lo tira a una celda contigua. Y bueno, después de esto es sacado nuevamente de la celda para llevarlo a revisación médica con la médica policial. La médica policial permite que uno de los policías que lo había golpeado permaneciera al lado del detenido durante la entrevista. El policía no le permitió a Francisco hablar en esa entrevista y él, el policía, le explicó a la médica que la sangre que le salía de la ceja derecha, de la nariz y la boca, era porque se había caído de la cama. Omar, ¿qué tal?、Eh, Te saluda、sí, r o m i n a Gutiérrez. ¿Cómo estás?、Eh, ¿cómo se encuentra hoy Francisco de Salud? Bueno, Francisco tiene dificultad para trasladarse, tiene que ser ayudado por, persona, por otras personas y también presenta、eh, dificultades en el habla y en la expresión. Pero, y algunas fallas en la memoria、eh, de, lo que, de lo que está contando. ¿no? Pero, pero bueno, está. Eh, eh, contó con mucha precisión lo que, lo, que había, lo que recordaba. Incluso ahora se agregó un informe de la psicóloga que intervino que dice que el relato es coherente y que es creíble. La causa, más allá del testimonio, eh, hay eh, policías que ya están acusados, fueron formalizados. ¿Y cómo son los plazos de acá en adelante? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, hay cuatro policías que están formalizados,、eh, que están en pasiva.、Eh, faltaría, según lo que dijo Vivandelli, entre uno y dos más, determinar que, que hubieran intervenido en, esta, en los apremios. Y bueno, nosotros vamos a, a proponer、eh, imputar a la médica policial por no haber... ¿Quién es?、Eh, No recuerdo ahora el nombre, tenemos que averiguarlo, pero、eh, digamos, ella visiblemente tenía frente a sí a una persona detenida, que ya sabía que estaba detenida, que estaba a cargo de la fuerza policial y que estaba visiblemente golpeado. Por lo tanto,、eh, ella debió haber exigido al policía que se retirara y haber entrevistado en confianza al detenido. Y a su vez debió hacer la denuncia,、eh, pues、como funcionario público está obligada. Bueno, nada de eso hizo, así que nosotros vamos a pedir que se la impute y también vamos a pedir que se amplíe la imputación a los policías、eh, agregando amenazas, amenazas de muerte y coacción. Así que, bueno, todas esa, esas medidas probatorias las estamos proponiendo en estos días. Muy bien, Omar. ¿Algo más que, que creas interesante agregar respecto de la, de la causa? Te escuchamos. Y si no, muchas no, gracias. finalmente, o sea, Francisco contó que al mediodía o a las 2 de la tarde aparecen otra vez los mismos 5 o 6 policías en la puerta de la celda. que Él les dice que si entran, se tira de la cama y se mata. Y los policías entran igual. Entran amenazantes,、e、ingresan a la celda los 5 o 6. Y entonces él se tira.、Eh, o sea, lo amedrentan de tal forma que, que provocaron que se tirara de cabeza desde el camastro que había en la celda. Eso es el final, digamos, de lo que contó Francisco y que resulta evidente que, que hay una responsabilidad policial muy fuerte. Omar, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias a ustedes. Buen día.